Tenemos comunicación a esta hora con el comandante del Distrito Especial de Policía, el coronel Carlos Humberto Rojas, para que nos cuente un poquito qué fue lo que pasó en la madrugada de este miércoles en el municipio de Suacha. Coronel, buenos días. Buenos días, buenos días, un saludo respetuoso a todo su equipo de trabajo y a toda la comunidad de Suacha. Bueno, coronel, ¿qué fue lo que pasó esta madrugada en Suacha con esta explosión que causó su sobra en un sector de la ciudad? Bueno, más o menos sobre la 1 y 50 de la mañana. Se escucha una detonación allá sobre el sector de c h i c ó Policía Nacional llega al lugar de los hechos y evidencia: efectivamente hay un daño a la infraestructura, especialmente de, de, de una casa. Está aquí, pues, en su momento es un negocio, es una papelería. Y se evidencia que efectivamente、eh, ocasiona algunos daños, especialmente en, en las ventanas de su alrededor. Manifestarles que en esos momentos, pues, con policía oficial, con inteligencia y con todo n u e s t r o equipo de policía de, de la fiscalía, pues hemos logrado unos, unos avances muy importantes y finalmente, pues, estamos direccionando la investigación, especialmente en cómo los, los delincuentes están utilizando finalmente、eh, esta manera de, de generar la zozobra. En la ciudadanía, en la comunidad, especialmente en los comerciantes. Y esto, definitivamente, aunque no lo quisiéramos que se diera en ningún entorno, también tiene una lectura muy importante. Y es que cuando se generan estas reacciones, es porque hay algo muy importante. Y es que hay personas, comerciantes, y disculpen el vocabulario, muy bien parados. Porque se olvidaron. Olvidaron aquella época donde definitivamente el esfuerzo y el fruto de los esfuerzos, que era el trabajo, se lo tenían que entregar a unos bandidos, a unos delincuentes. Y por eso, muy seguramente, esta es la respuesta que encontraron estas dos personas que realizaron esta acción delincuencial. El mensaje es claro y es decirle a los comerciantes: hoy más que nunca tenemos que seguir unidos y que cada vez que se presenta. Una acción de estas, o que en su momento lo estén llamando, creo que definitivamente aquí hay una autoridad, aquí hay una institucionalidad que los apoya, que los c u i d e y que los respalda. Y por eso me compromiso. Y cada una de esas investigaciones, diría que en menos de unos pocos días ya l o g r a la captura de los bandidos. Una estrategia importante. Y no hay en Suacha en los entornos. Nos muy seguramente evidenciamos la gran cantidad de cámaras privadas y públicas que tenemos. Y esto definitivamente nos va a permitir a apoyarnos en, estas, en estos medios tecnológicos y e s la manera que lo estamos haciendo hoy. En solo 300 metros, de donde sucedieron los hechos, tenemos alrededor de 11 cámaras. Y pues manifestarle que eso hace parte de una investigación que no puedo hablar mucho en estos momentos, pero sí les tengo que decir temas relacionados con el proceso, la judicialización, y que muy seguramente en unos pocos días les daré a conocer la noticia: cómo fue que se inicia ese despliegue y poder lograr la captura de estos delincuentes que cometieron extensión delincuencial. Pues, coronel, estaremos pendientes entonces si sabemos. Claro, yo entiendo que hay información que pertenece a la investigación. Nosotros, como periodistas, también pues tenemos que respetar. Simplemente, ya para, para, para un poquito de tranquilidad de la gente, usted sabe que en estos casos se especula mucho. Descartado que el hecho sea un hecho terrorista de guerrilla de los que se ha venido presentando en el país, obedece a un caso de extorsión contra los comerciantes. Totalmente de acuerdo. Esto no debe s e a un tema dado. A una afectación con la comunidad en general. Tenía un a d j t i v o claro. Afortunadamente, fueron, los daños fueron mínimos de afectación. No tuvimos lesionados, gracias a Dios. Pero, como quiera que sea, señalamiento. Y definitivamente, nuestro respaldo y nuestro apoyo para, para ese entorno. Y la investigación finalmente apunta a eso, precisamente en aras de presionar y de que en medio de eso. Pues、eh, está ese dinero al cual finalmente quieren sacarle allí a los comerciantes. Pues, Coronel Carlos Humberto Roja, le agradecemos por su, como siempre, co por su apoyo, por ampliarnos esta información. Y claro que, que quedaremos pendientes, pues entonces, de las acciones que ustedes, como policía, como sus autoridades,、eh, van a ejecutar en contra de estas personas pues, que están sembrando zozobra y causando daño a los comerciantes. Coronel, gracias y buen día.